los bolsillos es un metal blanco de color plata claro se oxida rápidamente al contacto con el aire es alcalino, es el litio Es el mineral que se usa para todo tipo de baterías, las de los coches, las de los móviles, las de los ordenadores. Quien domine el litio, domina parte del futuro del mundo. Es muy escaso, hay solo unas 30.000 millones de toneladas en todo el mundo. Los principales yacimientos se encuentran en Argentina, en Chile, en Perú y... Controlar el litio, como decimos eso, es controlar el mundo. Hay que dominar el país en el cual se produzca el litio, tener el poder sobre ese gobierno, derrocarlo, si es amigo de quienes no son nuestros amigos, eh, si es enemigo del poder. Y es que el principal lugar del mundo en donde se encuentra el litio, hay dos de cada tres gramos, es Bolivia. En Bolivia, con 21.000 millones de toneladas de litio, hubo un golpe de estado el pasado 10 de noviembre. Aquí en España estábamos ocupados en nuestras elecciones, pero no era el único sitio del mundo en donde se estaba produciendo algo. En 2004, Morales fue presidente de Bolivia con el 54% de los apoyos. En 2009, obtuvo el 64% de los votos. En 2003... 14 ya notó cierto desgaste. Evo Morales ganó solo con el 63% de los votos. Las siguientes elecciones fueron el 20 de octubre de 2019. También las ganó Morales con el 47% de los votos. Su oponente logró el 35% de los apoyos. Quedó descartada la segunda vuelta que es automática, según la Constitución, si hay menos en de un 10% de diferencia. En esa diferencia y no en el resultado final, se centra la polémica. Según la Organización de Estados Americanos, el recuento de los últimos votos es sospechoso y la existencia de un 0,22% de papeletas erróneas recomendaron unas nuevas elecciones. A partir de ese momento todo se precipitó. Aunque Morales había aceptado las nuevas elecciones, parte del ejército y la policía pidió su renuncia. La presión dentro y fuera de las fronteras fue tanta que finalmente Evo se fue. Abandonó el país en medio de un baño de sangre. México le acogió. Las personas que presionaron a Evo Morales para dejar la presidencia del gobierno habían pasado por la Escuela de las Américas, una base aérea en Georgia que había sido fundamental en los últimos 50 años para quienes quieren formar parte de los gobiernos de América después de los golpes de Estado. La influencia de Estados Unidos en este cambio de poder en Bolivia siempre ha estado presente. Por las esquinas dicen que solo hacen su... Sueño con un futuro de Bolivia sin satanistas e indígenas. Se puede leer en un tuit, borrado ya, un tuit del año 2013. ¿Quién lo escribió? Entonces era una conocida presentadora de televisión. Ahora se ha autoproclamado presidente del gobierno de Bolivia. Es Yaní Áñez, formado parte de la oligarquía y de las familias ricas del país, herederos de un poder religioso muy, muy importante. Un poder religioso que apareció en esa toma de poder en Bolivia. Así retransmitía la CNN este extrañísimo momento. María estás viendo la presidenta está eh, llegando al antiguo palacio presidencial con una una Biblia al parecer es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio gloria a Dios gloria a Dios a Dios Biblia, Palacio. Un momento simbólico La banda presidencial se la colocó el policía más importante del país William Kaliman, que formó parte de la Escuela de las Américas Una base aérea que, como decíamos antes, se encuentra en el estado de Georgia Y al que pertenecían seis de las personas que participaron en este llamativo cambio de gobierno Un cambio de gobierno calificado de golpe de Estado por muchos, eh, pero hay polémicas sobre si llamarlo así o no. Hay miles y miles de personas que justifican este hecho debido a que consideran un dictador al anterior gobernante. Dicen que está escrito en él. Lo que es eh, llamativo es que el origen de estos eh, mensajes está en en las más de 60.000 cuentas falsas en redes digitales que se han detectado en los últimos días y que divulgaron las informaciones que excusaban el golpe. La oleada de noticias falsas en The Fake News contra Morales ha llegado al punto de que se llegue a considerar que es ilícito que tenga sábanas limpias y colchones. No lo digo yo, lo dijo la televisión. Estamos viendo diferentes espacios, Me recuerdo que estamos en dos pisos Porque el ex mandatario usaba dos pisos eh, habitación bastante amplia por cierto Donde descansaba el expresidente Evo Morales Si la cámara me acompaña vamos a por este lado a mostrar eh, La calidad de los muebles En un colchón, sí, bastante cómodo Agradecerle muchísimo Porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia Madre de Marias. Es lógico que esta locura genere parodias como la que escuchamos ahora. La visita de Evo Morales a un restaurante mexicano acompañado de personal de la Cancillería de ese país también fue profusamente reseñada en los medios internacionales, detallando menú, instalaciones, precios, como si se tratara de algo relevante qué me dicen que un indígena entró a un restaurante un restaurante restaurante besos donde pides comida y te la traen servida en platos con cubiertos ¿Y no los puso en la seguridad debe ser narco o algo así? El expresidente de Paraguay, José Mujica, fue el primero en señalar la posible relación entre el comercio de litio y su control y lo ocurrido en Bolivia. El litio se encuentra en capas superficiales y no se descarta que incluso tenga su origen en el impacto de meteoritos. El control de litio está muy ligado al control del agua. Si se tiene acceso a las fuentes de agua, se pueden generar sistemas de extracción que pueden ser rentables. El problema está en que en donde hay litio hay escasez en de agua, con lo cual hay que tener poder sobre ambas cosas. Una de las zonas en donde hay más litio y menos agua es Atacama, en Chile. No pocas voces señalan que también detrás de los acontecimientos de Chile está Estados Unidos. Tesoro, no, la... Cobre, cobalto, litio y coltan son el poker en diácesis que quien los domine se asegurará tener el poder del mundo, el poder comercial más importante del futuro. ¿Es casualidad que haya problemas en los países que tienen estos minerales?